Sí, sería así, digamos, estaría el tema de, de la construcción y del terreno están contemplados en el crédito. Lo que pasó en Saladillo es que hay un desfasaje, digamos, entre la, el dinero que el crédito otorga con el valor de los terrenos. Prácticamente no han quedado terrenos en esos valores. ¿no? Sí, bueno, por una cuestión de mercado, eso nosotros no entendemos, pero también entendemos que para este tipo de situaciones cuando se trata del de, eh, acceso a la vivienda única eh, el Estado puede participar eh, o, eh, puede eh, intervenir en el mercado digamos, inmobiliario claro. poniendo terrenos que sean de su propiedad o comprando, parcelando y eh vendiendo porque aparte los va a vender, va a recuperar el dinero no el municipio, lo que eso es lo que nosotros también queremos que quede claro, no estamos pidiendo que se regalen terrenos, sino que eh, el municipio interceda y se consigan al valor que están pautados en el, en los créditos, ¿no? Uh -huh. ¿hace cuánto se vienen reuniendo? eh un mes y medio Sí, sí, sí un poquito un más. Un poco más, quizás, más sí, ¿no? Sí, sí, sí, quizás, quizás sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y en estas reuniones y sí, lo que lo que estamos conversando lo que, lo que conversamos es esto que dice Ezequiel, bien clarito. Nosotros no podemos ir a pedirle al dueño, al propietario de un terreno, no es cierto, que nos tiene que dejar el valor del terreno al Al valor que a nosotros nos dan de, en el crédito. Pero sí sabemos que el Estado municipal puede intervenir, ¿no es cierto? Y puede colaborar para que nosotros, eh, bueno, podamos adquirir el terreno, ¿no es cierto? Y después, bueno, construir la vivienda. Y que de hecho es interesante esto, lo que está diciendo Ezequiel, que se van a pagar. O sea, no estamos pidiendo que nos regalen, ¿sí? sino que pongan a disposición nosotros vamos a pagarlo, no es cierto, en un primer desembolso que hace el programa procrear, y, y bueno, y ya en ese sentido ya adquirirían otra vez el dinero y podrían hacer un círculo, ¿no? digo, algo que vos decís, bueno, invierto en otras tierras, con lo que voy recaudando, sí, sí, con lo cual eh, automáticamente se producería una, una disminución de, de esos terrenos también que están a un valor más alto, porque eh, poniendo el caso que se compra una chacra, digo yo y Pongo el ejemplo, digo, puede ser el municipio, la nación o la provincia también el que destine esos fondos para para, para, lo, para la, la adquisición de, de una chacra. Calculemos que debe estar, hemos estado hablando en, en total de unos 20 millones de pesos aproximadamente. ¿De, de qué? De lo en en de todos los economía. beneficiarios para, para sacar... Eh, Eh, sí, eh, para sacar un, sí, sí. Eh, 300 y pico de terreno vamos estar hablando de una chacra de unos 20 millones de pesos o aproximadamente, digo, ¿no? Eso? Sí, ese sería el valor y ese sería el dinero que habría disponible desde el Procrear yo Por creo que una chacra vale menos es decir, una chacra grande vale menos que eso pero eh, de todos modos acá lo que Lo que hay que entender es que lo que nosotros estamos viendo... Ah, y cuanto a lo que vos decís de que puede ser dinero de nación, de provincia, es cierto, y están, viste, que en ANSES está destinando ciertos montos, eh, yo no me acuerdo si es en total algo de 4.000 millones para municipios que deban, que tengan que hacerse de terrenos, de terreno. ¿no? Uh -huh. que no los posean y que entonces... ¿Qué pasa? En eso, eh, por eso nosotros una de las ordenanzas que vamos a presentar hoy tiene que ver con eh, que el municipio adhiera al programa PROCREAR. Porque lo declaró de interés municipal, pero no adhirió. Ajá. Entonces, adhiriendo, puede acceder a esos, a esos fondos para, claro. para poder hacerse de terreno, para claro. hacer un banco de tierras. Vos me contabas, por ejemplo, en tu caso particular... Sin, sin ir a cuestiones eh, particulares o, o dar nombres para no generar ningún tipo de controversias, ¿no? Pero digo, ¿a vos te pasó, por ejemplo, con tu terreno? Que vos, cuando te inscribiste en el Procrear, estabas averiguando eh, y cuando te salió el Procrear, eh, resulta que el terreno había, se había incrementado notablemente, ¿no? Y Sí, un 50%, por lo menos. Es que a unos es cuantos que... nos pasó, porque incluso cuando te anotás, bueno, decís, vamos a... Viste, empezás a ver, empezás a recordar. Cuando salís sorteado decís ah vi aquel que me gustaba y más sí, o menos anda en el valor y, y decís no <risa> ya estás eh sí los sí. valores subieron bastante eh, se pudieron más o menos poner de acuerdo porque son un montón y, y digo es es complicado debe ser debe ser complicado ¿no? tratar de ponerse de acuerdo o, o encontrar y encauzarse en esos puntos el en común ¿no? Sí. Eh, decir bueno por lo menos nos enfocamos eh, estamos de acuerdo en esto nos enfocamos en esto digo pero debe ser complicado llegar a, a eso no les va a haber costado Más allá que todos tienen por ahí la, la misma problemática. El tema es que lo que, lo, claro, lo que atraviesa el grupo es muy interesante, muy importante para toda la familia. Entonces digo, bueno, esas cuestiones si puede aparecer alguna, pero no, hemos trabajado bien en grupo. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Es que... Incluso, bueno, hay un grupo, eh, está el grupo general, ¿no es cierto? Y después eh, tenemos un, somos un grupito de ocho personas, bueno, que obvio, si eh, Por ejemplo, hoy a la tarde nos vamos a encontrar a las 7 de la tarde, ¿no? Eh, quien quiere, si puede, hoy va, no necesita ser siempre las 8, ¿no es cierto? Que, bueno, somos las que vamos trabajando durante la semana sí, y uh -huh. al sábado cuando nos encontramos todos, el grupo mayor, el grupo más grande, ahí contamos lo que fuimos logrando, lo que fuimos haciendo durante la semana, ¿sí? Que de hecho igualmente aprovecho ya que estoy hablando de las reuniones, que seguramente, bueno, si te llegó, que el el próximo encuentro es el 11 de enero en colegiales. Esto lo quiero decir también, 15 porque horas, lo ¿no? el, el 11, el 11 de enero. ¿15 horas el, 15 digo? Sí, a la, horas, a sí. las 15 horas. También, porque lo veníamos haciendo en la biblioteca o en el auditorio. Bueno, cuestión de que obviamente están de vacaciones Trabajan de lunes a viernes Entonces, eh, cambiamos de lugar ¿sí? Bien 11 de enero eh, en el Club Colegiales Sí eh, Otra cosa eh, Que estamos también Seguimos convocando a la gente ¿No es cierto? Que se quiere incorporar a las reuniones Y también seguimos convocando La colaboración de los distintos sectores políticos Sí Sí eso también eh... este, nosotros creemos que esto es algo que es decir, como el grupo que está conformado de gente que salió beneficiaria es un grupo muy heterogéneo es decir, este, tienen hay de muchas de diversas eh, cuestiones laborales diversas cuestiones políticas diversas, es una cosa que cruza transversalmente la sociedad yo creo que esto lo tiene que interesar a los representantes de todas las fuerzas políticas más si tenemos en cuenta los beneficios que puede traer esto para la comunidad de Saladillo si se hagan 200 o 200 y pico de viviendas en un lapso corto de tiempo movería mucho el mercado acá se incorporaría mucho dinero muy distribuido porque al no ser una sola empresa grande que hace las cosas daría mucho trabajo Y después, con el tiempo, la persona que accede a su vivienda va a pagar mucho menos de crédito que de que de alquiler. Y esa plata también se vuelca al mercado de Saladillo. Nosotros calculábamos que si eh, una persona hoy está pagando 2.500 pesos y accede al crédito, que darán 1.300 la cuota, son 1.300 pesos más que se van a volcar el consumo en saladillo por cada beneficiario por mes si sí, eso da varios millones al año es una cuestión que yo creo que muy interesante si se analiza profundamente no, claro, es, es una cuestión, es lo importante también eh, el análisis el, profundo a, acá hay una diferencia importante que es el, el tema también de que no se trata de un plan de de viviendas no eh, que es una línea de créditos es línea de que crédito. es una realidad ...que ya está, que se otorga, que hay casas hechas... ...algunas casi terminadas... Eh, ...que, digamos, esto no es una posibilidad... ...aquellos que tienen la preaprobación... Si bien faltan algunos trámites, eh tienen un 95% de posibilidad de acceder a, claro, al es crédito. Algo real, eh, bien, es algo sí, concreto, concreto ya, concreto, o sea, no es que bien. uno está hablando la posibilidad de un programa de viviendas que tiene que llegar a licitación, bajar, sino que esto es algo concreto que ya es un, una, un, un hecho de la realidad, digamos. Claro. Entonces le van a dar la uh -huh. plata. Y, y se van a encontrar por ahí que no tienen eh, donde hacer su casa estamos hablando que el broker otorga hasta 100.000 pesos para la compra, para del, la terreno, compra ¿no? del terreno para hablar en números eh, ustedes lo que han averiguado ¿cuánto sale un terreno en Saladillo? <risa> según la ubicación pero ya te decía yo que es raro encontrar un terreno de menos de 120.000 pesos muy alejado ¿eh? muy sí, decir, no estamos de hablando centro, en la avenida Rivadavia ¿verdad? Sí, no sí, cuál es sí. la radio, no? No, no, no. no, no, no alejado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Decir, no menos de eso, de ahí para arriba. Por lo que nosotros venimos eh escuchando, sí, ¿no? Es lo que te mismos. imaginas, claro. o sea, de 200.000, 250.000, eh, Sí, sí, sí, no Es sí, cierto, sí. no es que sí, sí, de ahí para arriba y bueno. Sí, Imagínate sí. estos números, claro. Sí, nos plantean como accesible por ahí terrenos de 170.000 una diferencia muy importante ¿no? así para una persona que va a acceder a un crédito para poder tener su vivienda es muy difícil juntarse con 70 mil pesos todo juntos para pagar la diferencia uh -huh. claro, aparte de hecho tampoco mm. no vas a, a bueno, no sé por decir algo, a sacar un crédito para cubrir esos 70.000 después pagar el crédito del banco hipotecario de Procrear claro. o sea, en realidad después terminás ¿entendés? Sí, eh, sí, sí. me parece que en realidad la posibilidad está con estas pautas ¿no es cierto? Es interesante, bueno eh, poder llevarlas, poder cumplir esto, o, sea, o poder lograrlo de esta manera eh, Nosotros habíamos publicado nos llegó el, el mail con algunas cuestiones eh, que ustedes plantearon o van a plantear, perdón, eh, al Consejo Deliberante de, de Salae, yo creo que hoy lo van a presentar, sí, ¿no? Sí, eh, ¿Cuáles son esta, estas cuestiones que están planteando? Bueno, una es la que te decía, Sequel eh, era esto, de que el municipio adhiera al programa Procrear, ¿no es cierto? Esa es una de las sí, sí. primeras que que estamos planteando. Después... Eh, eh, crear... no, después, por ejemplo, la creación de un fondo claro. solidario de tierras eh, que se podría generar eh, con los terrenos, porque es, no son muchos, pero sabemos que posee terreno el municipio. Este, que Si eso los destina al procrear, eh, va a pasar lo que decíamos recién, van a recaudar una cierta cantidad de dinero, con lo que puede empezar a generar una una cadena ¿no? de para una cadena de tierra digamos ir comprando vendiendo volver a comprar para eh para todo lo que tenga que ver con la vivienda única nosotros no queremos que esto se circunscriba solo al procrear mm. es decir en un primer paso va a ser el procrear porque es lo más inmediato ¿no? Pero queremos que se forme ese fondo, que siempre haya terrenos disponibles para aquellas familias que tengan que acceder a su vivienda única. ¿no? A la vivienda única de uso familiar y permanente. No lo compra alguien para hacerse una casa para alquilar. No claro. para negociar. O para hacerse una quinta. Aparte, ese claro. es el tema. Que aparte van a haber próximos sorteos. ¿No es cierto? O sea que van a haber otros beneficiarios. Y, digo, y es interesante también que por otros motivos, quizás hay alguien que no puede ingresar al Procrear, pero sí puede, ¿no es cierto?, eh, bueno, juntar un dinero para poder llegar a adquirir un terreno. Pero, digo, si un terreno te sale 200.000 pesos, es también mucha plata, ¿no es cierto? Entonces, digo, también que sea la posibilidad un poco eh, más accesible para gente, ¿no es cierto? Que si bien, bueno, es lo que estoy diciendo, o puede recaudar una plata, puede ahorrar, ¿no es cierto?, un dinero, bueno, después puede acceder también a su tierra, digo, es una cuestión también de esto que estás planteando, de que podamos adquirir a lo nuestro eh, adquirir lo nuestro, uh -huh. nuestra tierra, arriba, nuestra casa y bueno, eso, sí, sí, sí, la vivienda permanente. Sin dudas. Y sí. poseer esa posibilidad de ir comprando tierra también tiene que ver con la posibilidad para el estado municipal de generar una política de planeamiento urbano, de planear para dónde va a crecer la ciudad, cómo va a crecer. Que compra las tierras y pone los terrenos a disposición, es una herramienta valiosísima desde el punto de vista del planeamiento eso. Este, nosotros creemos que esto le tiene que interesar a todas las fuerzas, a todos los eh, representantes políticos de Saladillo, nosotros lo vamos a presentar en ese sentido este, no hemos tenido respuesta de todos, pero algunos sí están interesados este, y bueno, y bueno que sería importante como y dijimos, y como dice Cielo, como dije hoy yo también, el hecho de que les interesa a todos, porque digo, hace también a la ciudad, ¿no? Se trata de un planeamiento, se trata de un ordenamiento territorial, ¿no? Eh una pregunta por ahí técnica, no sé si me la saben responder o no, eh en cuanto al crédito, eh, ustedes que salieron sorteados, los tiempos se van extendiendo ahora. Eh, ¿qué ocurre? aún si llegara a aparecer eh, mañana la plata y se comprar una chacra hasta que se hace la subdivisión, se le ponen las instalaciones y todo pasa Eh, un tiempo realmente importante digo se resolverá mañana que sabemos que no va a salir mañana no que si se, se llega a resolver y tenemos la suerte de que eh, así ocurra va a llevar un tiempo prolongado ¿Ustedes tienen posibilidad de estos tiempos extenderlos de, de de pedir prórrogas para la presente para la presentación de, de, de los papeles del terreno lo que sea esto ya, ya se ha hablado con la gente de anses o del banco hipotecario si sí, tenemos la posibilidad de pedir Pero igualmente también otra cuestión que está esto sí en el grupo y que lo conversamos es el tema de los valores después de los materiales, Claro. ¿no es cierto?, por ejemplo. Entonces vos si bien podés pedir una prórroga, sabés que después te pueden variar los precios, ¿no es cierto?, y, yo también, y eso también ya varía y también hace a, bueno, tu objetivo, hace también a que, ¿no es cierto?, vos decís, bueno, si esto está ahora, ¿no es cierto?, después quizás, eh, bueno, no sé, esté más caro, ¿no es cierto?, Pero por eso, sí, para... aparte igualmente nosotros también esto de las prórrogas dijimos, bueno, no porque tengamos esta posibilidad de prórroga, queremos que todo se dilate tanto. No es la idea tampoco. Eh... Eh, por eso nosotros pedimos eh, esta sesión, que sea una sesión extraordinaria, ¿no? No esperar pe al periodo de sesiones ordinarias. De marzo, Porque, sí. claro, claro, pasa mucho tiempo, no es por una... ...por un capricho, por una locura... Por es nada. una cuestión de tiempo no, es por una cuestión de tiempo... Eh, ...los tiempos cuentan para nosotros... ...si bien, como dijo Jimena... ...hay posibilidades de prórroga... ...pero es muy importante el factor tiempo... Sí, aparte nos parece que es un tema... ...a, a tratar, porque se trata de... ...digo, como venimos hablándolo... ...es el terreno y la vivienda de cada familia... ...no se está hablando no es cierto, quizás alguna otra situación que puede ser, que se puede mirar, se puede minimizar o lo que fuere, digo, no es la posibilidad de una familia de tener su terreno, sí, es la sí, posibilidad de, no casa, de una familia sí, de tener su casa, y sabemos sí. que eso es muy importante, ¿no sí, es cierto? Es un cierto? derecho básico, y es un claro es y uno y de es los derechos cosa. básicos, educación, salud y vivienda, está, está contemplado. contemplado en mm. la constitución nacional, ¿no? Este digamos por eso nosotros también decimos Apelamos a la buena voluntad, digamos, de los representantes del Estado municipal. Pero también si podemos ser un poquito más duros y decir que tienen la obligación. ¿eh? Porque es un derecho, digamos, ellos tienen que actuar en función de ese derecho, como se actúa en la educación, como se actúa en la salud, porque es uno de los derechos de, de todas las personas, ¿no? Está sí, en el artículo de 14 de la Constitución sí, sí, sí, Nacional. Sí, sí, sí lo conozco. 14 dice. Hoy van a hacer la presentación del Consejo Deliberante Sí, hoy vamos a hacer la presentación Vamos a llevar el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante Sí, sí, sí, sí, sí. Se reúnen el sábado 11 a las 15 en colegiales sí. Próxima reunión Sí, próxima reunión sí, sí, sí. Yo les pregunto, ¿han charlado cuando, cuando les decía el tema de la organización? Yo recién me imaginaba cuando hablabas, por ejemplo, de, de la compra de los materiales eh, Digo, sí, eh, yo sé que es complicado, pero van todos a negociar Eh, uno puede pensar que eh, el, la charla es otra, ¿no? Cuando uno dice, no, mirá, yo te voy a comprar, no sé, eh, 20.000 ladrillos, es una cosa. Ahora, si uno dice, mirá, no, yo te voy a comprar 200.000 ladrillos, claro. eh, la charla es otra. También sí. por ahí tendría que ver el, el, en, en los corralones, a ver quién dice, bueno, para los beneficiarios del Procrear tenemos, no sé, un 15% de descuento, ¿no? Por ejemplo, claro. digo. Sí, eh, sí, que es también, obviamente, lo que momento se puede pensar y se puede hacer, más vale, más vale sí, que sí. sí. sí todavía sí, digamos está todavía muy, muy en eh primer paso que claro. estoy compartiendo terreno, estoy, estoy compartiendo con ustedes algo que estaba pensando recién no, entre con ustedes, es que yo te dije lo de los es, materiales, pero lo pensé muy es. lejos, todavía no tenemos el terreno. O sea, imagínate que, que tener claro. sí, primero sí, lo, no lo, lo primero, primero que tienen que conseguir es el terreno. <risas> después claro. si a una, una casa de... de bueno, a ver, las cosas que pueden variar, si esto se, se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando. Digamos. La casa después en lugar de 70 de 50 metros o en lugar de 100 es de 70, bueno, después se puede variar, claro, La cuestión es el, el sí, terreno y el lugar propio claro ¿no? después... o sea la en eso tal cual no pretendemos wow si sí, no porque me quiero hacer la casa no no no pero si sí, la tierra y sí decir bueno chicos logramos tener la tierra y la casa arriba sí, ni hablar ni hablar sí, sí, sí. sí arranco sí. con lo mío después se verá ay es así. qué lindo sí, si sí, sí, sí, sí, sí, si sí, sí. Sí. Eh, la verdad que les deseo el mayor de los éxitos coincido plenamente con ustedes en que esto eh, genera un movimiento importantísimo para Saladillo desde todo punto de vista y eh nos beneficia a todos, eh, cuando digo a todos me refiero a todos porque eh, cuando hay más dinero circulante eh, tenemos como ventaja en la comunidad de esa ley, yo que somos bastante localistas y y y se gasta acá el dinero mm. eh así que esto es digo si ustedes van y compran eh aberturas eh aquí en saladillo si van y compran ladrillos aquí en saladillo eso también eh se traduce en que el de las aberturas va y gasta más plata en el supermercado o en la casa de ropas o aquí mismo en publicidad eh, digo es, es todo sí, sí, sí. es toda una cadena sí, que que beneficia digamos, a todo una, a todo el comercio de las saladillo económicas básicas no es decir, fortalecer el mercado interno local ¿Eh? y ahora que está a, a, a un poco quieto mejor todavía, ¿no? mejor todavía. <risa> bueno, el mayor de los éxitos eh, cuando quieran eh, por supuesto lo, los micrófonos de la 90 están están abiertos para lo que necesiten eh, sobre todo cuando son este tipo de, de cuestiones que coincido plenamente con ustedes que son eh, importantísimas Eh, y que quien como yo ha tenido la posibilidad de participar de, de cubriendo ¿no? de, de, de sorteos de, de viviendas eh, uno no necesita hablar no con solo ver el rostro del eh, de quien accede a su vivienda propia es eh, suficiente para saber lo que lo que significa ¿eh? Sí, sí. Eh, sí, es una de las cosas más importantes ¿no? de, para todo ser humano su lugar en el mundo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, sin duda. muchas gracias también por el espacio que nos diste para poder contar lo que estamos haciendo. Estamos para eso. Bueno. Estamos para eso. Así que el mayor de los éxitos, muchísimas gracias. No, gracias, gracias a vos. A vos. Hasta luego. Estábamos charlando con Jimena Catulo y Ezequiel Sinisi